Ah, son, cámara, de una entrevista para Grado Popular, que es un programa juvenil que se, se dedica a la crítica, autocrítica, a todo proceso revolucionario, me gustaría saber cuál es su, su visión sobre esta extradición de este compañero a las garras del fascismo colombiano. Mira, yo creo que esto es parte de los grandes errores, y en este caso, más que un error, yo me atrevo a calificarlo como una traición. Este, y eso tiene mucho que ver con la ausencia de una, vanguardia, de una vanguardia revolucionaria en la que esté desde el presidente hasta el más、eh, simple militante de un consejo municipal, de un consejo comunal organizado. Creo que nuestro partido, el PSU,、eh, particularmente su dirección nacional, está permanentemente errando. Y ella erra porque no discute. porque están los que no deben estar, porque no se ejerce la democracia interna, y esto es una expresión canallesca、eh, de la política, donde se entrega a un patriota bolivariano, mucho antes de que existiera el proceso, el proceso bolivariano, el, el camarada Pérez Becerra, viene siendo bolivariano. Y yo, yo, lo le, yo lo leo desde hace muchísimos años, y que hayamos cedido ante un chantaje sobre el terrorismo. que es un arma que siempre la derecha ha usado para subyugar a los pueblos Si ser terrorista es el amigo de la paz yo soy terrorista Si ser terrorista es el amigo de al f a t a h yo soy terrorista Si ser terrorista es el amigo de ppk turco yo soy terrorista Si ser terrorista es el amigo de los macheteros de filiberto de en puerto rico yo soy terrorista entonces creo que esto es un sin sentido Pero debemos ir, repito, al fondo del problema. Esta, este t r a s p i é d e la revolución bolivariana、eh, nos avergüenza profundamente frente no solo a la hija y, y a la familia de Pérez de Serra, no solo frente a él, sino frente al mundo donde nos hemos convertido en una referencia. Yo creo que la contrarrevolución interna dentro del partido y dentro de la revolución、eh, A pesar de ellos nosotros la vamos a hacer porque esta revolución no le pertenece a nadie esta revolución no tiene dueño esta revolución es una revolución popular y lo s que le va a saber su impresión sobre todo a ese comunicado que salió en todos los medios oficiales medios que son nuestros donde básicamente es un comunicado que no tiene nada que enviarle a los comunicados p u a r t o s republicanos donde se le tienda al compañero delincuente para abajo y hace una de estas de me lavo las manos、no、tengo nada que ver con usted y también su expresión sobre lo que es ese silencio mediático que se ha vivido estos días sobre este hecho que no se ha dado la importancia que realmente tiene esa es parte de lo que estoy diciendo cuando los intereses de l estado entre comillas porque eso、no, s no son los intereses de un estado revolucionario son los intereses de un estado que tenemos que matar que tenemos que acabar cuando los intereses de l estado se ponen por encima de los intereses estratégicos del proceso revolucionario pues sencillamente se dan esas contradicciones e s a confrontación yo no me voy a referir a la, a la mamarracha del comunicado oficial eso es sencillamente bueno ni un l i b e lo hubiera redactado mejor para ellos Entonces,、eh, sencillamente, eso es parte y expresión de lo que estoy diciendo. Un Estado alquilosado, con un partido que no dirige políticas de Estado, ¿no? y que lo que está es preocupado de una política básicamente de parranda, espectáculo y show, con mucha tarima, donde se m o n t a n los dirigentes para autopromocionarse, seguir controlando. las estructuras partidarias, controlar, seguir controlando el Estado y en muchos casos para robar sencillamente como fuente de lucro eso existe dentro de nuestro partido ahora repito, a pesar de ellos nosotros somos de ese partido nosotros vamos a defender lo que el partido dice en su libro rojo que entre otras cosas nombra 20.000 veces El crimen de Colombia nombra al DAS con nombre y apellido. ¿Sí? Habla del internacionalismo proletario, habla del centralismo democrático, es, habla de todas las formas de lucha como formas válidas, desde la Armada hasta la Pacífica. Le hace la Armada que hace la FAR y la Pacífica la que hacemos nosotros. Entonces, sencillamente, esa gente va a terminar siendo arrollada. Ya este proceso, este proceso tiene demasiada raíz. todavía nos controlan, la la Cont no controlan las est estructuras del estado nos controlan las estructuras partidistas pero no controlaban ante s todo y no existíamos prácticamente estamos á b invisibilizados hoy eso es bastante más difícil un último mensaje a todos esos jóvenes que hoy no está n escuchando esos jóvenes que lamentablemente quizás p i e n s a n que la revolución ya está hecha y que se encuentren las ganas de la partida o sea, no tenía que decir un llamado al despertar de conciencia que salga a patear calle con la bandera de la autocrítica siempre por delante yo creo que la juventud es uno de los sectores que tiene mayores tareas pendientes o sea no es posible que a estas alturas a 12 años d e proceso nuestra universidad central está controlada por la ultraderecha esa es responsabilidad de nuestros jóvenes que con su pequeñez su mezquindad su división su falta de unidad ¿sí? el quita el de t ú p a p o n e r m e y o lo mismo que nosotros c r i t i c a m o s ellos lo reproducen a la e l é s i m a potencia entonces eso lo vemos en todas las universidades yo estoy cansado de participar en procesos electorales universitarios para tratar de lograr la unidad y siempre hay intereses particulares mezquinos sectarios si nosotros no logramos resolver e s o s problemas ninguno va a tener liderazgo por supuesto como no lo tiene Y por tanto la derecha seguirá controlando las universidades el reto hoy de la juventud es uno de los mayores retos de esta revolución estuvimos con el camarada tamanaco pero... de la torre、sí. p a t el presúl de caracas Bueno, es, con una excelente intervención que nos demuestra una vez más que la solidaridad tiene que ser principio de los pueblos muchísimas gracias, gracias.